Mauro, buen día. Buen día, Pali. Buen día al equipo. Buen día a la audiencia. Justito cuando está saliendo el sol. Sí, claro. Por Pero eso. no lo vemos. Ja, no, está nublado, ¿no? Está muy sí, nub... sí, está nublado. Sí. sí, sí, sí. Está nublado, aunque hay una parte despejada. Lo que pasa es que hay unos nubarrones importantes para el lado del oeste, más para el lado de la laguna Don Tomás, eh, mm. que hace que, que eso también se sume para el lado del este eh, y para el norte. Entonces no se vea... El solcito. Está fresca la mañana, pali está fresca. No no cayó una helada. Tenía entendido que iba a caer una helada tremenda, pero no. no. El vientito este que, sí. que seguramente están escuchando de fondo es el que permitió que no que no vaya helada, aunque hace mucho mucho frío hasta ahora. Claro, eh, fue. No, el viento norte es el que provocó que no que no ele Mauro Claro sí. nor, nor, noreste sí, está ¿no? sí sí así por cómo se están moviendo algunas banderas noreste sí bueno anoche ayer había un viento sur importante digo yo bueno eh, después se calmó y se viene el se viene la la, la heladita pero no zafamos. Claro, sí, zafamos, y, y como lo contábamos, eh, leyendo el pronóstico del servicio meteorológico, va a empezar a levantar de poquito la temperatura de acá el fin de semana. Ah, muy bien. Sí, sí, sí. sí bueno, sí, sí, sí, bueno. Sí. Va a llegar voy a los 20. A con una remerita? No sé si tanto, pero bueno, 20 grados va, va a marcar. Bueno, sí, sí, sí, lindo. Sí, 20 grados para las 2, 3 de la tarde, una remerita está bien. Sí, tenés razón. Sí, sobre Después todo, hay que vestirse un poco. Sobre todo si hay solcito. Mm. Exactamente. Mm. Bueno, Pali, eh, un día, así como te digo, seguramente se va a mantener así. Ojalá que levante un poco el, este, la temperatura. Algunos trabajadores, por ejemplo, del EMSU, que tienen que limpiar un poco la la, este, la ruta 35 para el lado del sur. Ahora hay unos 4 o 5 trabajadores que están ahí este, reunidos ante un fueguito, porque es la única que le queda. Ah. Están trabajando al aire libre, así que un fueguito a esta hora. como para como para darse ánimo y comenzar a trabajar con las motoguadañas y limpiar un poco las el costado de la ruta y también la bicicenda que hay en el sur, recién lo estábamos mirando, hay seis trabajadores que intentan zafar de este frío con un fueguito y unos mates. Claro, sobre todo cuando sí, hacen la pausa. Claro, sí, claro, exactamente. Sí, sí, sí, sí. Es la, es la pausita para, sí. para poder continuar. Claro. Bueno Pali, este bueno ayer a la mañana se hizo una presentación en la, eh, la CGT eh, del monumento a la mujer trabajadora. Hicieron una, un evento, una, una actividad, este donde en la que participó la secretaria de la mujer, Leriana Robledo, también la vicintendenta Paula Grotto, por supuesto que mujeres sindicalistas, desde de ahí surgió la idea esto de tener un monumento la mujer trabajadora se presentó un proyecto ante el gobernador sergio cilioto también en la municipalidad y finalmente le dieron viabilidad a, a este proyecto y este hicieron una presentación de varios proyectos de, de, de un monumento y lo ganó finalmente eh, jimena cabello la, la, la artista local así que ayer se hicieron se hizo el, el, un poco este La, la presentación oficial se dieron algunos premios hasta el tercer premio y también por supuesto el primero de la a la propia eh, Jimena Cabello hicieron toda una presentación donde también acompañaron mujeres de, del foro por el aborto eh, seguro legal y gratuito, eh, también vimos eh, otras, otras mujeres que pertenecientes a otros gremios, aparte de, de la CGT, y también trabajadoras de trabajadoras de, del barro, como le decimos nosotros, también había hasta trabajadoras del EMSU participando de esta de de este de, de, de, digamos, de esta presentación está está bueno está bueno porque no solamente hubo funcionarias y y, y este y gremialistas sino trabajadoras de, de base que esa es la idea también de, de esta de esta propuesta eh, si tienen por ahí más o menos acomodado podemos escuchar sí, unos segundos sí, a, bueno a este a Marcela Urban, que es la secretaria de junta de la Cgt que fue un poco la maestra de ceremonia en este en este evento que se hizo ayer y explicó el porqué de este de esta idea y también eh, dio este detalle de que Santa Rosa va a ser pionera eh, en esta en este monumento porque va a ser la primera ciudad en el país que tenga un monumento a la mujer trabajadora. Si bien todos estos años, cada primero de mayo, fuimos a honrar al monumento del, del hombre trabajador que nos representaba a todos hoy. Este año dijimos, basta, nosotras también trabajamos y queremos un monumento. Y más que finalizada la investigación que llevamos adelante, vimos que en el mundo solamente hay dos monumentos de la mujer trabajadora y en nuestro querido país no hay ninguno. Por lo tanto, la provincia de La Pampa y la ciudad de Santa Rosa es pionera en esta cuestión y va a ser la primer, el primer monumento a la mujer trabajadora que se erige en el país. Así que nos merecemos todas el poder. Bueno, ahí estaba Marcela Urban, Mauro. exactamente, un poquito como para sí. tener una este, un, una apreciación de lo que pasó ayer. Después hicieron algunas consideraciones teniendo en cuenta los proyectos que se presentaron. También habló la, secret la secretaria de Cultura, Adriana Maggio, que hoy no la habíamos nombrado, que estuvo participando también de esta, de esta presentación. Y finalmente después habló la artista que ganó el premio para hacer... Eh, este este monumento que va a estar frente a la municipalidad sobre la avenida este San Martín y se va a ver dentro de un mes, más o menos un mes por lo menos, seguramente va a tardar un poco más que es Jimena Cabello, dio algunos detalles eh, de, de esta obra, aunque no se mostró, van a esperar hasta el, hasta el tiempo que, que se que se haga para mostrarla, y también este contó en qué se basó. para para hacer este monumento y explicó más o menos que va a ser una este un monumento una mujer de representando el multitrabajo que hacen hoy las mujeres en en todo el país bueno ahí vamos es a que ver también ah. este crecimiento eh, esta visibilización que tiene la mujer a nivel social es una acumulación también me me da para la reflexión Eh, porque la, la mujer está viene sumando actividades y, y eso complejiza la vida de, de las mujeres. Eh, me parece que también se presta la reflexión en función de, del acompañamiento que se va teniendo por el hombre. Eh, un día todo va a ser muy parejo, yo creo, y tengo fe de que eso se, se consiga, Pero bueno, estamos en el camino y está buenísimo que eso pase. Eh, Jimena, bueno, ¿te podemos preguntar en qué sí. te basaste para hacerlo a esta hora? Bueno, en la vida cotidiana. Uh -huh. eh, somos madres, somos nos hacemos cargo de nuestras casas, organizamos nuestro hogar, salimos a la calle, cumplimos reglas sociales, por ahí que no sé si están buenas o no, pero tratamos de, de llevar adelante, eh, vamos ocupando puestos de poder lentamente. Bueno, y es una sumatoria. Que, que no se detiene. Por un qué lado... La obra, Jimena, ¿Y qué ¿Cómo, cómo, ¿Cómo la tenés ¿La Bueno, eh, el material que elegí tiene que ver con una cuestión económica, eh, ¿No? de durabilidad también, pero económica, va a ser en cemento. Eh, es una mujer que, tiene, que donde se visibiliza que tiene muchas actividades, se hace cargo de su niño y su... Eh, Lleva una bolsita de las compras, también una taché, está vestida elegantemente, tiene una mochila donde tiene un casco de trabajo y una regla que le sale por atrás. Bueno, es como la conjunción de todas las tareas eh, que lleva adelante una mujer. Bueno, en este caso tomé eh, ciertos detalles particulares, pero bueno, es el, la idea de la representación de todas las actividades que, que llevamos adelante. Bueno... Ahí escuchamos a Jimena Cabello, la autora del monumento a la mujer trabajadora, que va a estar erigido en frente a la municipalidad sobre la avenida San Martín, y hay que esperar un, un tiempito, mes y medio por lo menos, para que se pueda, eh, se pueda mostrar. No lo han mostrado hasta ahora, sí han dado algunas explicaciones, pero este, lo vamos a ver cuando esté terminado. Eh, y lo puedan ver públicamente todas las personas. Bien, Mauro. Bueno, buenísimo. Eh, mujer multifacética, o sea, la idea. Claro, multilaboral sí. sería. Bien, bien. Eh, no sé si quedó algo más. Si no, nos reencontramos luego. Cuando sea necesario, Pali Excelente, dale. Hasta eh, luego, eh, Mauro Monteiro nuestro cronista de exteriores, pasaba. Por